La próxima canción, Estoy Seguro, es un remix que hemos hecho de la misma canción que nuestro suegro Víctor Rodas grabó hace más de 20 años antes de fallecer e ir al cielo. Para nosotros es algo muy especial, ya que la esposa del flaco, Saraí y mi esposa, Fátima, son hijas de Víctor Rodas. Para nosotros, cantar junto con nuestro suegro es un gran placer y un gran honor, y poder hacerlo con esta versión moderna es algo muy especial para nosotros. Ojalá que lo disfruten y que Dios le bendiga. Y Víctor, nos hace mucha falta. Nos vemos en el cielo.